Muy buenos días. Son las 7 de la mañana y la temperatura aquí en la ciudad de Elche, según la estación meteorológica de Teleils, es de 22 grados con 9 décimas y sí, hace viento. Sigue haciendo mucho viento. La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. Es lunes 23 de mayo y sí, comenzamos esta semana con más días de verano. Hay que prepararse para un lunes de calor. El viento que ha comenzado a soplar a primeras horas de esta mañana es el culpable de que suba el mercurio, ya que se trata de un viento de poniente que va a disparar las temperaturas a valores en torno a los 35 grados en una jornada en la que vamos a tener cielos despejados. Y hoy, para los que no pudieron vivir en directo el momento más emocionante del final de fiesta en el Estadio Martínez Valero, lo vamos a reproducir. Antonio, tú eres uno de esos miles de aficionados que estuvo en el estadio. Algo más de 17.000 nos dimos cita en el Martínez Valero para ver este... Final de temporada, esta victoria, 3 a 1 ante el Getafe, el final de fiesta, el regalo, todo en un ambiente extraordinario y festivo. ¿Y es cierto que José, José Manuel Guinot, ese tenor que ha representado en varias ocasiones el San Juan en el Misteri, que está conquistando el escenario en el Liceo de Barcelona, que es mestre de capella junto del Misteri, hizo vibrar a la afición? No te lo digo, te lo pongo. From those around Qué buen gusto tuvo el club de poner este broche final a una temporada que ha sido pues de primera. Absolutamente, o por lo menos un añito más y nunca en mejor fecha para celebrar los 100 años en primera división. Pues vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestro relato informativo. Lo hemos querido comenzar con la voz de Guinot porque es noticia, porque es uno de los tenores ...que en estos momentos está despuntando en el panorama musical... ...y que hizo vibrar a la afición en esa fiesta... ...que se llevó a cabo ayer en el Estadio Martínez Valero... ...pero hay otros asuntos de los que vamos a hablarles... ...vamos a, com a comenzar hablando y para ello vamos a adelantarlos en titulares... ...de los regantes, porque desconsolados así salieron... ...de la reunión mantenida el pasado viernes en Madrid... ...con la ministra Teresa Rivera... ...no hay vuelta atrás... ...los recortes seguirán adelante... ...sólo habrá una demora... ...a la hora de aprobar de forma definitiva... ...el Plan del Tajo que reduce a la mitad... ...los envíos actuales de agua al Levante Español... ...para regadío... ...lo que supondrá el final de un trasvase... ...que ha garantizado el crecimiento económico... ...del Levante Español. También le hablaremos del Plan de Movilidad... ...de la Generalitat Valenciana... ...que contempla dos autobuses eléctricos de 12 metros de largo... ...para conectar Elche con Alicante y Crevillent... ...también con varios aparcamientos dis disuasorios... ...uno de ellos en el entorno del Estadio Martínez Valero. Y nos ocuparemos del Colegio de Abogados de Elche... ...porque celebró el pasado viernes con la jura y promesa... ...de Nuevos Letra 2 el día de su patrón San Raimundo de peñafort ...y por eso le vamos a entrevistar hoy al decano... ...del Colegio Vicente Pascual... ...quien lamenta que el Che siga sin contar con un registro civil único... ...que se sufran atascos en algunos juzgados... ...y que el de violencia de género siga sin el personal necesario... ...para poder asumir las guardas las guardias durante los fines de semana. Paco Gómez nos hablará del Elche Club de Fútbol... ...que cerraba la temporada ayer con victoria... ...tres goles a uno ante el Getafe... Lo que supone haber puesto la guinda a un fin de fiesta que se celebró con fuegos artificiales, regalo de balones y bufandas, música en directo en el Estadio Martínez Valero. Con la última victoria, el Elche suma 42 puntos y queda el décimo tercero. WLH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. 7 de la mañana, casi seis minutos, el relato informativo comienza como cada mañana sobre esta hora y nos lo cuenta Rosmaría Alonso. Bien, pues el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo Segura... Lucas Jiménez, acompañado del vicepresidente Javier Berenguer, se reunieron el pasado viernes en Madrid durante casi cuatro horas con la ministra Teresa Rivera para lograr su compromiso de no seguir adelante con el recorte propuesto del trasvase Tajo Segura. Los regantes salieron desconsolados de esa reunión porque comprobaron que la ministra no va a rectificarse Se comprometió, eso sí, a estudiar los planes hidrológicos del Tajo y del Segura y apuntó que se tardará más de lo previsto en aprobarlos. ...que tiene eh, impuesta por nuestra legislación de ser ecuánime... ...de eh, abstraerse de manifestaciones políticas de líderes regionales... ...y situarse en lo que la planificación exige... ...conseguir el buen estado de las masas de agua... ...pero sin olvidar y sin menoscabar los intereses sociales y económicos... ...de las poblaciones, en este caso del Levante... ...que son usuarias del trasvase Tajo Segura... ...por lo tanto, repito... Todo sigue en alto, todas las espadas siguen en alto, salimos muy desconsolados en lo que a materia de planificación se refiere eh, de esta reunión, como decía, densa con el Ministerio de Transición Ecológica. Pues ese mismo día en Valencia se trabajó por la defensa de otro trasvase reclamado en Elche desde hace seis siglos, el Júcar vino a lo poco y o futuro es igual de negro que el del Tajo Segura. Los responsables de la Junta Central de Usuarios se reunieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para reclamar esta misma semana la llegada de esos 18 hectómetros cúbicos pactados hace unas semanas y amenazaron con llevar a los tribunales la decisión anunciada por el Ministerio de reducir en un 90% la extracción de agua subterránea sin haber concretizado. ...han todavía los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Escuchamos al portavoz de la Junta, Ángel Urbina. Esta semana que entramos eh, recibamos ya el agua del Júcar-Vinalopó. Que por otra parte, la reunión que tiene la Confederación... ...el día 25 en Valencia, para aprobar los planes de actuación... ...de las masas sobreexplotadas del Vinalopó, sean eh, no tan gravosas para los regantes, que si no estamos de acuerdo, pues tristemente tendremos que recurrirlos y llevarlo a los tribunales, cosa que no creemos que sea la mejor solución para solucionar este problema que ya dura 602 años. Pues los regantes siguen en su defensa, con su defensa por mantener el agua, por lo que continuarán con las movilizaciones. Pero los problemas para el campo español no acaban aquí. La Unión Europea ha aplazado una votación importante y esperada por los agricultores valencianos, la de aplicar los tratamientos fríos a todos los productos agrarios que llegan a la Comunidad Valenciana. El presidente del consell Chimo Puig, ha reclamado a la Comisión Europea que recapacite y que no ceda ante las presiones agrarios de Sudáfrica, porque la medida de aplicar el tratamiento en frío a la importación de cítricos es la que se necesita para impedir la entrada de plagas a nuestro territorio. Ha dicho que le ha pedido al ministro Planas y a la eurodiputada Rodríguez Piñero que redoblen sus esfuerzos. Este mismo lunes el ministro abordará el tema en el, con el comisario europeo y lo va a incluir en el orden de, del día de la reunión de ministros de la Unión Europea de mañana martes. También Puig mantendrá contactos ...con los embajadores de Alemania y Holanda. Y también vamos a relanzar una acción... ...con los embajadores de Alemania y Holanda... ...que son los países que en estos momentos... ...están teniendo una actitud francamente errónea... ...y desleal con el conjunto de la Unión... ...porque de lo que estamos hablando... ...es de que los productos que lleguen a la Unión Europea... ...lleguen en las mismas condiciones fitosanitarias... ...que se exige a los nuestros... Por tanto, esta es una cuestión bastante clara, bastante elemental, como para que no se le pongan palos comerciales en el camino. Pues el alcalde, al igual que Chimo Puig, ha escogido otro tema que tiene que ver con el CAMDELCH para hacer declaraciones, como las reuniones que se han celebrado de las juntas vecinales del CAMDELCH. Eh, se han celebrado durante estos últimos días. Unas reuniones en las que el equipo de gobierno ha destacado la eficacia de la unidad rural, de la policía local, la puesta en marcha del servicio de recogida gratuita de podas y enseres y los avances en proyectos para construir los centros sociales del Alte, Torrellano y Arenales, así como las mejoras de varios colegios. Si bien es cierto que los asuntos que más interés han suscitado son los nuevos equipamientos, fundamentalmente los equipamientos educativos, pero también los deportivos y sociales, y en relación con ello destacaría que hay coincidencia en valorar de forma muy positiva el inicio de las obras de los colegios de Torrellano y Las Vallas, el Colegio Público La Paz y el Colegio Público Les Valles, Asimismo, también el fin de las obras del Instituto de Torrellano y los avances que se están experimentando en la tramitación de los centros sociales de Arenales, el Altet y Torrellano, junto también con la mejora que estamos impulsando en las instalaciones deportivas y sanitarias en la Marina y también en el Altet, Torrellano y las Vallas. Y hoy en el programa La Glorieta vamos a ofrecerles la entrevista que hemos realizado al decano del Colegio de Abogados de Ilche, Vicente Pascual, con motivo del de día de San Raimundo de Peñafor, el pasado viernes, donde se llevó a cabo la jura y promesa de los nuevos letrados y se entregó los reconocimientos a los profesionales con 25 y 50 años de oficio. En esa entrevista, Vicente Pascual lamenta que el CHE siga sin registro civil único y que el juzgado de violencia de género siga sin personal suficiente para poder asumir las guardias durante los fines de semana. Es una situación común, un problema común a las ciudades de y castellón que tenemos solamente un juzgado de violencia de género con una conflictividad importante que hace que... ...durante el fin de semana, que es cuando se producen más problemas... ...no haya un juzgado de violencia de género de guardia... ...que el trabajo tenga que ser despachado por el juzgado de instrucción de guardia... ...que tenga que ser reproducido después el lunes cuando llega... ...digamos la jornada ordinaria del juzgado único de violencia de género... ...y se produce además un atasco en el servicio de la defensa de oficio... El parón judicial que hubo por culpa de la pandemia golpeó. Reconoce duramente a los abogados ilícitanos que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Y en este momento pues se están aplaudiendo que se esté recuperando la presencialidad de la actividad judicial. Eh, gran parte del trabajo que nosotros hacemos se ha tenido que hacer por videoconferencias. La verdad es que en este tiempo hemos aprendido todos mucho. Eh, porque yo creo que el día 13 de marzo del año 2020... Prácticamente no sabíamos lo que era una videoconferencia, no sabíamos lo que era Teams, no sabíamos lo que era Webex o Zoom. No, no sabíamos que eso en, en nuestros ordenadores teníamos medios para poder utilizarlos y, y no nos imaginábamos que podíamos celebrar una actuación judicial por videoconferencia. Cambiamos de asunto y es momento de hacernos eco de los principales acuerdos de la Junta de Gobierno, la última, la del pasado viernes donde se presentó el plan de movilidad del conceil que apuesta por reforzar la red de cercanías con transporte sostenible para dar un impulso al cambio en el desplazamiento cotidiano de los ilicitanos y ese plan incluye novedades como la puesta en marcha del bus rápido eléctrico nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona muy buenos días Pues sí, Ros, buenos días. Te cuento porque el pasado viernes la edil de movilidad de Esther Díez explicó esas novedades que incluye el plan de movilidad que conectará Elche y alrededores. La propuesta más destacada de este proyecto es sin duda la puesta en marcha de un primer servicio de bus rápido eléctrico que conecte a Elche con Alicante. Y esa conexión con la capital de la provincia unirá puntos de referencia en ambas ciudades y también Habrá una segunda línea clave que unirá el municipio con Crevillente. Y este plan Ross no solo contempla esta novedad, también hay otras como la puesta en marcha de hasta cinco aparcamientos disuasorios. Aparcamientos que se habilitarán en zonas próximas al centro de la ciudad para después desplazarse a pie o en zonas más retiradas para luego desplazarse en transporte público. Y está pensado tanto para habitantes de la ciudad como para visitantes. Pero ahora mismo es lo poco que conocemos porque aún quedan en el aire muchas cuestiones sin resolver como dónde estarán ubico, ubicados exactamente esos aparcamientos, con cuántas plazas contará o si será gratuito o no. Lo que sí parece estar claro es que se utilizará el mismo ticket para aparcar que para luego coger, por ejemplo, el transporte público. Y por último, otro proyecto importante que ha acoge este plan de movilidad es la necesidad de completar toda la ronda sur de Elche para garantizar así la circulación de vehículos que permita liberar de tráfico sobre todo las zonas residenciales de la ciudad, pero para que esto sea posible queda pendiente la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana, a la que el Ayuntamiento le pide celeridad para transferir los fondos de inversión necesarios para poder llevar a cabo esa obra. Y ahora, Ros, escuchamos a la edil de movilidad de Esther Díez, porque nos dio aún más detalles. También en el plan de movilidad se incluye la necesidad de completar toda la ronda de Elche, el tramo de la ronda sur que queda pendiente para garantizar, esa circunvalación de vehículos que permita liberar de tráfico las zonas residenciales de la ciudad, los diferentes barrios. Y bueno lo que nos trasladaron ayer por parte de la directora general de movilidad es que tienen pendiente la firma de ese convenio entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para transferir los fondos. Pues hablando de movilidad, la concejal Esther Díez adelantó en nuestro programa Telenite Entrevista que las obras del carril bici en la avenida de Alicante y Pedro Juan Perpiñán van a comenzar hoy mismo, hoy lunes. Pero además está prevista la instalación de nuevos carriles en el Parque Empresarial y en el Polígono Industrial de Altavix. El viernes se adjudicaron la redacción de estos proyectos según el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Un proyecto que pretende dotar al Boulevard Severo Ochoa ...de eh, carril bici para conectar los carriles bici... ...de la vía Parque y de la Nacional 340... ...entre el Parque Empresarial y Torrellano... ...y en otro carril bici, en este caso... ...en otro enclave empresarial, en el polígono de Altavix... ...para dotar a la calle Mallorca... ...a su paso por el polígono de Altavix... ...de carril bici, este carril bici se conectará... ...con el que próximamente va a empezar su construcción... ...en la avenida de Alicante... Y siguiendo con la Junta de Gobierno destacamos otra actuación... ...porque se va a rehabilitar por fin el huerto y la casa tradicional del Orde de los Pontos. Nos lo cuenta Marga García, buenos días. Muy buenos días, Ros. Un paso más en la rehabilitación del huerto y la casa tradicional de Orde de Pontos. La Junta Local de Gobierno dio luz verde el pasado viernes... ...al proyecto de mejora y puesta en valor de este lugar para crear un gran espacio lúdico de interpretación del palmeral, del riego tradicional y la casa. La idea es que ciudadanos y visitantes conozcan cómo eran las casas tradicionales de los huertos de palmeras, las infraestructuras de riego y de espacio agrícola de antaño. La actuación, una de las más destacadas con cargo a los fondos EDUSI, supera los 650.000 euros y se prolongará durante un año. ...pues escuchamos declaraciones del portavoz de la Junta... ...Héctor Díez, hablando de esta rehabilitación. casa hay un huerto visitable... ...en el que, en este caso, tanto turistas... ...como los propios indiscitanos, también en sus visitas... ...puedan, en este caso, visitar un espacio lúdico... ...en el que se reconstruya el día a día... ...de una familia de Elche, en una vivienda tradicional... ...y que el huerto, pues, además de ese uso agrícola... ...pueda también eh, servir a modo demostrativo... ...de cómo se caperuzaba una palmera... ...o cómo también se trenza la palma. Y seguimos con más declaraciones de Héctor 10 ...porque también se ha sacado a concurso público... ...el contrato de detección de plagas en las palmeras... ...de huertos históricos, zonas verdes y viveros... ...de gestión municipal por espacio de cinco años... ...y por valor de algo más de 230.000 euros... Un servicio complementario al trabajo de Traxa y que ha permitido estabilizar la plaga del picudo y reducir en un 60% la retirada de palmeras. Decirles que estos trabajos de detección precoz son los que permiten mantener controladas las plagas que afectan a nuestro palmeral, son trabajos que son complementarios a los que ya realiza Eh, traxa por parte de la consellería de medio ambiente y agricultura en el entorno de 5 kilómetros de protección del palmeral... pero en lo que se refiere de 5 kilómetros hacia el huerto hacia perdón hacia el palmedal histórico el ayuntamiento complementa con este contrato reforzando esa inspección y detección precoz que tengo que decirles que ha permitido en los últimos años mantener estabilizada la plaga del picudo rojo y, desde luego, reducir notablemente las retiradas de palmeras de gestión municipal hasta un 60% menos en los últimos años. También la Junta dio luz verde a pedir una ayuda de 550.000 euros a la Diputación para hacer frente a situaciones extraordinarias de pobreza energética derivadas del conflicto en Ucrania y la acogida de refugiados, una cantidad que se va a incluir a ese paquete municipal de ayudas a autónomos y pequeñas empresas por el incremento de precios y del que ya se está redactando las bases de la convocatoria. Por otra parte, Elche va a enviar material de protección pictórico y de embalado y empaquetado de bienes a proteger de los museos de Ucrania. Pues precisamente la Diputación va a destinar... ...algo más de medio millón de euros... ...a favorecer el consumo en Elche... ...con esta iniciativa los ciudadanos... ...sólo abonarán el 50% de la compra... ...en los locales que determine el Ayuntamiento... ...según el concejal del Partido Popular... ...y diputado provincial, Juan de Dios Navarro... ...esta iniciativa va a contribuir a reactivar... ...la actividad de autónomos, negocios y pymes... ...en una época muy dura marcada por la pandemia y la crisis económica. La campaña de bono consumo que pone en marcha la Diputación de Alicante es la mayor campaña de incentivos a los sectores productivos que hemos creado en la historia de esta institución. A Elche se le va a inyectar directamente más de 547.000 euros para el consumo. Esta medida se ha llevado a cabo tras diversas reuniones con FACPYME, la Federación Alicantina de Comercio y Pymes, y se trata de una inversión directa de incentivo al consumo. Como dice el presidente Carlos Mazón, no es suficiente con bajar los impuestos, sino también es necesario incentivar a los consumidores. Y desde hace varias semanas, el alumnado y el profesorado del Instituto de la Asunción pues lleva denunciando públicamente el recorte de la consellería ...que pretende llevar a cabo en el CHIP, ...al suprimir las clases de nocturno en este instituto. El director del centro, Félix Arias... ...ha señalado que van a pedir una reunión... ...con la nueva consellera de Educación... ...para que entienda que esta medida anunciada en abril... ...por el inspector de Educación... ...no es la que necesitan los alumnos de nocturno de la Asunción. Esperamos que sí, esperamos que, que la nueva consellera de, de Educación... Eh, ...sea receptiva a estas demandas... ...sobre todo de los padres y de los alumnos... ...bueno, también de los profesores... Eh, y este esperamos que, que haya un cierto cambio de actitud y que y, y que no solo se considere eh, esa rentabilidad económica. Eh, no hemos podido entrevistarnos todavía con la consellera de Educación, pero vamos a instalarlo eh, para, para ver si ella puede entender eh, que no es la medida que necesitan estos chicos. Y acabamos eh, con la página de sucesos contándoles que la policía detuvo a un hombre de 60 años por robar maletas en el aeropuerto y por llevar documentación falsa. La patrulla de movilidad urbana detectó un coche mal aparcado en uno de los sótanos ...y se acercaron para interponer la correspondiente multa... ...fue entonces cuando dijo que no tenía documentación... ...el conductor y fue advertido de que no podía conducir... ...y le dijeron que su coche sería retirado por la grúa ...entonces presentó un permiso falso... ...además cuando revisaron el coche se percataron... ...de que intentó ocultar una maleta debajo de un autobús... ...que había próximo... ...y el conductor del mismo lo vio por lo que alertó a los agentes... ...descubrieron en el interior de la maleta... ...un ordenador portátil... ...y al mismo tiempo la policía recibió... Una alerta de denuncia de maleta perdida con las mismas características que esa, finalmente fue detenido por robo y falsedad documental y las víctimas recuperaron sus pertenencias. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Ayer, por la tarde, también fue tiempo de deporte y de espectáculo. En el Martínez Valero, en el Elche se enfrentaba al Getafe 3-1, remontada, victoria y se acabó la temporada. Todos los detalles del partido, de la fiesta que después, Paco Gómez me lo cuenta. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol cerró la temporada con una victoria por tres goles a uno frente al Getafe, lo que supuso la guinda, un fin de fiesta... A una temporada en la que se consiguió la permanencia y además el récord de puntos. Con la victoria de ayer, el Elche supera los 41 de hace una década con Fran Escrivá de entrenador y suma 42 puntos lo que le hace definitivamente quedar décimo tercero y aspirar en este caso el escalar dos posiciones. Un Elche que empezó jugando francamente bien pero vio como en Esunal el turco marcaba en el minuto 33 en la primera ocasión para el Getafe. Tres minutos después, Lucas Solaza ponía el empate a uno en el marcador. Al final se hizo justicia y en los últimos 10 minutos llegaron los goles de Quique a pares. El jugador cedido del Valladolid marcó en el 83 y en el 92. Al final del partido, fiesta, vuelta de honor de los jugadores del Elche que regalaron balones, espectáculo pirotécnico, se cantó eh, al piano. El la, el aromas ilícitano y lo cierto es que fue como digo el broche final a la fiesta por la permanencia por cierto que el granada el equipo que mejor lo tenía que dependía de sí mismo jugaba en casa ante un rival que no se jugaba el español nada no, no se jugaba nada el español es el que ha terminado descendiendo el esfrangio de Jorge Molina a 18 minutos para el final fallaba un penalti que es el que en caso de marcar les podría haber dado la permanencia. Cádiz y Mallorca que hicieron los deberes y vencieron a domicilio en sus respectivos partidos seguirán en primera división. Al final la permanencia se ha puesto cara. 39 puntos han sido necesarios para mantener el tipo en primera ya que el Granada con 38 ha descendido y acompañan a la vez y al Levante a segunda división. Hasta luego.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 Muy buen día. Mientras en buena parte del país las temperaturas están cayendo aquí en Elche, hoy con el viento de poniente se van a disparar. Viento de poniente que ya se activaba durante la segunda mitad de la madrugada y que ya nos ha dejado rachas de 50, 60 kilómetros por hora y temperaturas nocturnas relativamente cálidas, sobre todo en la ciudad mínimas, que en la estación meteorológica de Teleelch no han bajado de los 22 grados, 21 en Ferriol, 20 en Torrellano, en Pedanías del Sur, como Matola, Derramador o Valverde hemos alcanzado los 17 grados y en Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 20 grados y es que ayer por la tarde nos cruzaba un sistema frontal de origen atlántico, desgastado nos dejaba abundante nubosidad y para hoy adentrándose ya por el Mediterráneo eh, tendremos un centro de bajas presiones en el nordeste de la península que va a garantizar el viento de poniente moderado de noroeste por la mañana y de su oeste por la tarde en una jornada con cielos despejados y temperaturas que se disparan debido a ese viento de poniente reseco y recalentado hoy aquí en la ciudad incluso podríamos superar los 35 grados en buena parte del territorio alcanzaremos los 35, 36 grados, incluso en alguna pedanía de interior es posible que alcancemos los 37 grados. Mañana tendremos una jornada ya marcada por el descenso de las temperaturas, se aproximará una vaguada de aire frío en altura que va a dejar algunas precipitaciones, sobre todo en puntos del interior norte de la provincia de Alicante, aquí llegará abundante nubosidad, se activará el viento flojo de componente marítima, se retirará la masa de aire cálido y, por lo tanto, bajarán ya las temperaturas máximas en torno a los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad... Eh, no van a bajar de los 20 o 21 grados. Miércoles, jueves, viernes, tendencia hacia los poco nubosos despejados. Eh, para miércoles, jueves, temperaturas que no van a superar los 24 o 25 grados, debido a la masa de aire frío que nos va a acompañar, mínimas en torno a los 15 16 grados. Pero ya de cara al fin de semana, volverá de nuevo una masa de aire tropical continental para garantizarnos temperaturas que van a rondar los 30 grados.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 Hace unas semanas que hemos visto como el claustro del profesorado del Instituto de la Asunción y después el alumnado de bachillerato se han quejado, han criticado la decisión de la Consejería de Educación de suprimir el bachillerato nocturno en este centro que lleva décadas impartiendo estas clases. Para conocer las quejas de alumnos y profesores, contamos con el director del Instituto, Félix Arias. Muy buenos días, Félix. Hola, buenos bueno, días. ¿cuándo, ¿Cuándo supieron ustedes eh, o de qué forma les llegó a ustedes la noticia de que eh, las clases de bachillerato nocturno se suprimían? Sí, pues justo antes de Semana Santa eh, vino el inspector de, del centro eh, al instituto y nos dijo <risa> perdón nos dijo que, que para el próximo curso... ...se iba a suspender el bachillerato nocturno... ...lo cierto es que eh, simplemente fue una comunicación verbal... ...pero no nos ha llegado ninguna comunicación oficial escrita... ...en la que se nos confirme eso... ...es, eh, bueno, lo dijeron justo antes de Semana Santa... Eh, ...solo hemos comunicado a los profesores... ...y a los alumnos y a los padres... Eh, ...y todos ellos pues han entrado en una importante inquietud... ...ante este recorte... Eh, con lo que están ustedes esperando a esa notificación, porque si es una comunicación verbal, ¿no saben qué va a poder ocurrir con las clases que ya han comenzado de nocturno? Eh, sí, no, no hemos recibido ninguna comunicación oficial, esperemos eh, a recibirla. Pero bueno, ya nos dijeron que, que se suspendía el bachillerato nocturno para, para el próximo curso. Bien, ¿entienden las, la, los argumentos que puedan dar eh, la consellería? Porque el único argumento de peso es que casi no hay alumnos, ¿no? Sí, el argumento es económico. El argumento es eh, que hay pocos alumnos y que se trata de, de ahorrar. Eh, en en es, bueno es una población importante. Hay dos institutos que tienen bachillerato nocturno, eh, Carrus y La Asunción. Eh, son eh, grupos que tienen pocos alumnos. ...y lo que nos han dicho es que para eh, optimizar los recursos... ...para ahorrar dinero, eh, van a agrupar todos los alumnos en Carrús. Eh, bueno, tenemos este año, tenemos en primero de bachillerato... Eh, 16 alumnos y en segundo 34 y eh, Es verdad que son unos pequeños, con pocos alumnos... Eh, ...pero también es verdad que son eh, alumnos con, con una problemática... ...en muchos casos muy especial y consideramos que optimizar los recursos económicos no es eh, el único criterio que debe primar cuando se trata de educación. Claro, porque ¿cuál es el principal obstáculo para esos alumnos con esas ciertas eh, necesidades o condiciones especiales? Porque esos alumnos, si lo, se trasladan a, a Carrús, ¿podrán hacerlo por las noches? Eh, bueno, hay alumnos, en ca cada alumno tiene una problemática especial. Hay varios alumnos que están en las eh, categorías inferiores del Elche. Eh, estos alumnos eh, vienen eh, a estudiar por la tarde, mientras que eh, entrenan por la mañana. Estos alumnos tienen eh, las eh, residencias las casas, las tienen en altaviso, con lo cual este centro les coge bastante bien, mientras que Carrús eh, pues les coge muy lejos, con dificultades de aparcamiento. ...luego tenemos otros, otra serie de alumnos... Que, se han, eh, que, ...que han tenido problemas de adaptación en otros centros... ...que han tenido, alguno de ellos ha tenido problemas de acoso... Eh, que, bueno, ...que necesitan una eh, atención muy personalizada... Eh, ...entonces eh, lo cierto es que se están integrando... ...están intentando sacar bastante bien eh, sus estudios... ...y un cambio de centro para ellos en muchos casos supondría que van a abandonar los estudios, no se van eh, a intentar adaptar a otro centro, ya que están adaptados aquí. Entonces, pensamos que para estos alumnos, sobre todo, va a ser un problema eh, la supresión de estas enseñanzas, porque se van a quedar un poquito desamparados. Eh, se estaban integrando bastante bien, eh, y, y ahora, si, si, si tienen que cambiar de centro, pues la verdad es que muchos de ellos lo que van a hacer es abandonar los estudios. Y entonces, ¿qué pueden ustedes hacer? Porque hasta ahora solo ha habido comunicados públicos eh, mostrando ese malestar por esta decisión de la Consellería. Eh, sí, bueno, nosotros lo que podemos hacer es eh, reclamar a Consellería que tenga en cuenta eh, esta especial dificultad de estos alumnos para que se, lo replante para que se replanteen este tema. Y y, y, y, po y poco más. Hemos estado hablando con, con los partidos políticos, con los sindicatos, con, la, con el Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche, desde el principio, ha estado eh, a nuestro lado en favor de la defensa de, de que continúen estos grupos. Eh, sobre todo la concejala de Educación eh, ha estado en buena ayer alcalde. Han estado nos han dicho que ellos van a intentar por todos los medios eh, mediar con la consellería para que para que continúen estos estudios sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que tienen estos alumnos especiales ya sabemos que cuesta dinero pero es que la educación cuesta dinero y la rentabilidad eh, pues eso no es el criterio único eh, a la hora de ayudar a estos chicos y ¿no? Eh, se, se dedican muchos recursos eh, para ayudar a la gente que lo necesita y en este caso creemos que estos alumnos lo necesitan también. Esto se les comunicó antes de Semana Santa, hemos tenido una remodelación del gobierno del Botanic y ha caído el conseller de Educación, hay un nuevo titular, que esperan del nuevo titular? ¿Esperan que haya receptividad a, a sus reivindicaciones? Sí.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 Eh, para, para ver si ella puede entender eh, que no es la medida que necesitan estos chicos es curioso además eh, que cuando hay un gobierno que se dice que o que dice que, que los gobiernos anteriores del pp estaban aplicando recortes pues estos gobiernos del pp no habían suprimido estas líneas eh, estas líneas de educación y ahora que hay un gobierno que habla de que no hace recortes en educación Eh, pues se decidan a hacer, hacer este recorte importante. Además, no sé si conocen la letra pequeña de este recorte porque fue una comunicación verbal, pero ¿se suprimirían los dos cursos de bachillerato, primero y segundo? Sí, se suprimirían los dos, además no dando oportunidad a los alumnos que han empezado primero de bachillerato ni siquiera a terminar su ciclo de estudios. Es curioso, además, que, bueno, ya es quizás otro nivel de importancia, pero los profesores, que algunos de ellos llevan 20 o 25 años impartiendo clases en nocturno, eh, no han tenido la oportunidad de solicitar traslado a otros centros, porque cuando nos lo han comunicado ya eh, se había pasado el plazo para solicitar traslados eh, a otros institutos. Entonces, bueno, no es que sea... Lo fundamental, pero también es importante tener en cuenta de los eh, derechos de estos trabajadores que llevan muchísimo tiempo eh, trabajando con estos alumnos en este turno y que no les dan la oportunidad de, de, de solicitar otro centro. Y además, eh, se ¿les dio a conocer esta decisión a escasos días de la matriculación? Eso es. Claro, es que ha sido todo muy precipitado. No sabemos cuál es el motivo por el que se ha hecho en estas fechas y no se ha hecho con fechas para que los alumnos puedan adaptarse, para que los profesores puedan adaptarse. Entonces no, no entendemos muy bien esta medida, cuando el número de alumnos es muy similar al que ha habido durante 50 años. Y, y nunca eh, nunca han decidido tom decidido tomar esta medida. Pues esperemos que los escritos, eh, las protestas eh, que por escrito eh, se han sucedido de alumnos y profesores eh, den sus resultados y puedan rectificar o la nueva consejera diga que este recorte no ha lugar, aquí al menos en el che. Gracias, Félix Arias, por explicarnos la situación. Muchas gracias. Sí, porque además es una pérdida eh, no sólo para estos alumnos, los padres, sino para los alumnos futuros. En definitiva, es una pérdida para la ciudad de Elche, con la que creemos que la Consellería de Educación debe ser un poquito más sensible. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya?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 lo que supondrá el final de un trasvase que ha garantizado el crecimiento económico del Levante español. También les estamos hablando del Plan de Movilidad de la Generalitat Valenciana, que contempla dos autobuses eléctricos de 12 metros de largo para conectar Elche con Alicante y Crevillent. También cuenta con varios aparcamientos disuasorios, uno de ellos en el entorno del Estadio Martínez Valero. Y el Colegio de Abogados de Elche celebró con la jura y promesa de nuevos letrados el día de su patrón, San Raimundo de peñafort El decano Vicente Pascual lamenta que Elche siga sin contar con un registro civil único, que se sufran atascos en algunos juzgados y que el de violencia de género siga sin el personal necesario para poder asumir las guardias durante los fines de semana. Paco Gómez ya nos está contando cómo el Elche cerró la temporada con una victoria, tres goles a uno ante el Getafe, lo que supone haber puesto la guinda a un fin de fiesta que se celebró con fuegos artificiales, regalo de balones y bufandas a la afición y música en directo desde el centro del campo de fútbol. Con la última victoria el Elche suma 42 puntos, quedando el décimo tercero.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 Ven a estudiar Formación Profesional a Salesianos Elche. Con nosotros podrás estudiar el grado medio de carrocería, electromecánica de vehículos, mecanizado, instalaciones eléctricas y automáticas y gestión administrativa. También puedes hacer el grado superior en diseño de fabricación mecánica y las formaciones básicas de vehículos, electricidad y la fabricación de elementos metálicos. Más información en nuestra web. Presentación de solicitudes del 19 al 29 de mayo. Salesianos Elche, impulsando la FP.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 punto Limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT y Ayuntamiento de Elche. En día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. ...Florieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete minutos para llegar a las 8 de la mañana... ...la temperatura motivada por este viento de Poniente... ...sigue ascendiendo, 23 grados con dos décimas... ...hoy nos esperan en torno a los 34... ...nos ha comentado Vicente Bordonado...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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 5,2 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 356 euros al mes en vivienda y 2.800 euros al mes en industria. Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com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 Son las 8 en punto de la mañana, es lunes 23 de mayo y hoy la mejora integral del barrio de Porfirio Pascual afectado por los socavones que han aparecido en la ladera y que están siendo un verdadero problema y estudiados porque han provocado el cierre y apuntalamiento por ejemplo del molí Real o del colegio Ausiesmar, serán temas que van a matar la agenda política en el Ayuntamiento de Elche y fuera de él pues los agricultores esperan que en Europa se apliquen las medidas para frenar las plagas que vienen con la importación de cítricos en la cuña Valenciana y los regantes continúan con su defensa de los trasroases en una batalla que se presenta difícil y complicada. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque la reunión del viernes no fue bien. El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, acompañado por el vicepresidente Javier Berenguer,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 ...todavía, los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Escuchamos al portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina. Esta semana que entramos, eh, recibamos ya el agua del Júcar... ...al Vinalopó. Que, por otra parte, la reunión que tiene la Confederación... ...el día 25 en Valencia, para aprobar los planes de actuación... ...de las masas subexplotadas de Vinalopó, sean...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 que redoblen sus esfuerzos y este mismo lunes el ministro abordará el tema con el comisario europeo y lo va a incluir en el orden de la reunión de ministros de la Unión Europea de mañana martes. También Puig ha anunciado que va a mantener contactos con los embajadores de Alemania y Holanda. Y también vamos a relanzar una acción con los embajadores de Alemania y Holanda, que son los países que en este momento están teniendo una actitud de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 Pues el alcalde, al igual que Chimo Pucho, ha escogido otro tema que tiene que ver con el Camp para hacer declaraciones, como las reuniones que se han celebrado de las juntas vecinales en varias pedanías en estos últimos días, unas reuniones en las que el equipo de gobierno destaca la eficacia de la unidad rural de la policía local, la puesta en marcha del servicio de recogida gratuita de podas y enseres y los avances de proyectos para construir centros sociales en el Alte Torrellano y Arenales y mejoras de varios colegios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 Y adelantamos algunas de las declaraciones que el eh, becano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, nos realizó en la entrevista que vamos que van a escuchar sobre las 9 menos cuarto con motivo de ese acto institucional que se llevó a cabo el pasado viernes en el Colegio de Abogados eh, para celebrar San Raimundo de Peñafort con la jura y promesa de nuevos letrados. Vicente Pascual lamentó que Elche siga sin registro civil único y que el juzgado de violencia de género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 Nuestra compañera Gianni de Perona. Muy buenos días.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 Siguiendo con movilidad, la concejal adelantó nuestro programa telemite. Entrevista que las obras del carril bici en la avenida de Alicante y en la avenida de Pedro Juan Perpiñán van a comenzar este mismo lunes. Pero además está prevista la instalación de nuevos carriles en el Parque Empresarial de Torrellano y en el Polígono de Altavix. El viernes se adjudicaron la redacción de estos proyectos. Escuchamos al portavoz de la Junta, Héctor Díez. Un proyecto que pretende dotar al Boulevard Severo Ochoa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 Y seguimos con más declaraciones de Héctor 10 ...porque se va a rehabilitar el huerto y la casa tradicional... ...del Orde dels Pontos. Primero nos cuenta esta información... ...Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Un paso más en la rehabilitación del huerto... ...y la casa tradicional del Orde de Pontos. La Junta Local de Gobierno dio luz verde el pasado viernes... ...al proyecto de mejora y puesta en valor de este lugar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 Cambiamos de asunto. Desde hace varias semanas, el alumnado y el profesorado del Instituto de la Asunción lleva denunciando públicamente el recorte que la Consejería de Educación pretende llevar a cabo en Elche al suprimir las clases de nocturno en el Instituto de la Asunción. Pues bien, el director del Centro Félix Arias, a quien hemos escuchado en la entrevista, ha señalado que van a pedir una reunión con la nueva consejera de Educación para que entiendan que esta medida anunciada en abril por el Inspector de Educación no es la que necesitan los alumnos de nocturno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 con las mismas características que esa. Finalmente fue detenido por robar y por presentar documento falso. Y para los que sean unos frikis de la música, el Conservatorio Profesional de Elche va a celebrar unas jornadas de ventanas abiertas desde hoy y hasta el 27 de mayo, para dar a conocer el centro. Allí se dará a conocer el funcionamiento, los instrumentos que pueden estudiarse de viento, piano o cuerda, el sistema de acceso y las actividades de intercambio o conciertos que realizan. Para acudir como visitante al Conservatorio de Música, ubicado en el Palmeral, junto al campus de Elche, se deberá reservar día y hora a través de una app a la que tienen acceso a través de las redes sociales del Conservatorio. Y por cierto que el Museo Paleontológico por primera vez celebrará el Día del Orgullo Friki. Del 25 al 27 de mayo se llevarán a cabo actividades gratuitas junto a la tienda de ocio alternativo. Homelands, para explicar la conexión entre la paleontología y el mundo friki. Entre esas actividades habrá visitas guiadas, tematizadas, en la que diferentes elementos frikis se relacionarán con fósiles y una sesión de juegos de mesa educativos en el Museo de Ilche. En el MUPE, una jornada para reivindicar el valor cultural de géneros como la fantasía y ciencia ficción, así como del cómic, los videojuegos o los juegos de mesa.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 del els radio marca at the And underneath imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia? Gran exposición de Calzados Rodríguez. También calzado de trabajo, tiempo libre, de estar por casa y colegial. Con las marcas de referencia y por tu compra tendrás un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez. Más de 50 años a la vanguardia en Elche. Abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 en Polígono de Carrús, Avenida de Novelda 189, Elche.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 8 de la mañana, 27 minutos y medio, la temperatura 26 23 grados con 6. A los 26 vamos a llegar y vamos a pasarlos también. También se vivió ayer en el Martínez Valero alta temperatura en lo metrológico y también en lo futbolístico, hasta en lo festivo, porque el Elche conseguía un buen día. Creo que salió todo redondo. Don Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Salió tal? redondo, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que fue el mejor guión posible y el mejor fin de fiesta posible porque el Elche no solo había conseguido la permanencia semanas atrás sino que ayer hizo los deberes, venció en un buen partido, buen partido. para ser un partido digamos descafeinado, eh, jugó muy bien, marcó tres goles, además los goles al final con lo que le dieron más brillo y más emoción y bueno, remontada, eh, fiesta final, eh, vuelta de honor de los futbolistas regalando balones, eh, la interpretación del Aromas eh, pues eh, al piano y a la voz de, de Ninot. Ninot, y uh -huh. la verdad es que bueno fue un fin de fiesta con espectáculo pirotécnico también, perfecto perfecto con superando el récord de puntos de primera eh, el Elche ahora mismo ya es el con los 42 puntos y ascendiendo a la tercera posición es la mayor puntuación conseguida en primera en la época moderna desde que en 1996 empezaron a darse 3 puntos uh -huh. al ganador Y bueno, pues eh, los jugadores ya de, de vacaciones, eh, semana digamos que eh, muy tranquila y con los deberes hechos. La verdad es que todo salió perfecto. Si nos centramos en el partido, bueno, anecdótico que marcará primero la Getafe porque no había hecho absolutamente nada. Pero hay nombres propios me parece en ese partido. Uno de ellos Pastore. Sí, sobre todo el de Pastore. Fue titular, algo que no sucedió hace muchos meses y dejó 5 o 6... espectacular. ...cinco o seis recursos de genio... ...brilló eh, como lo que él siempre ha sido... Eh, ...lo que demuestra que justo, que lástima... ...que en el final es cuando se ha puesto bien ¿no?... Eh, uh -huh. ...cuando ha cogido el mejor nivel... ...como él reconocía... ...y nos deja una duda... ...una duda importante... ...y es que si hasta ayer antes del partido... Eh, ...éramos de los que pensábamos... ...que no iba a haber renovación... ...pues porque el chico no se la había merecido... ...bueno ahora se abre la, la puerta ¿no?... ...si el cuerpo le aguanta, el físico le aguanta... Eh, ...jugador con más talento que él... ...no hay en la plantilla... Entonces, eh, bueno, Francisco estaba encantado con él, eh, Bragarnic, pues, eh, también hablaba más o menos en términos parecidos. Bueno, todo va a depender. Ayer le preguntamos a, a Pastore en la rueda de prensa decía que está en su mejor momento que él desde luego si fuera presidente no le renovaría por lo que ha hecho esta temporada, porque es, es, honesto. es muy honesto y quizás eso es lo que ha calado en el vestuario, ¿no? El, el comportamiento. Francisco hablaba muy bien de él, no solo en el campo, que ha hecho lo que ha podido, sino su trato del vestuario y lo que ha enseñado. Hay un dato cuando él se marca el tercer gol, que es una jugada maravillosa, sí. que se va, sale del banquillo y se va hasta el córner para aplaudirles y decirles, "Así se hace". Sí, no no ha, no ha tenido etiqueta de estrella. Ha sido bastante humilde dentro de ese vestuario a pesar de que bueno, pues ha estado en vestuarios eh, tan importantes como el del Paris Saint Germain, por ejemplo. ¿no? Eh, es un futbolista que ha calado hondo en el vestuario y que eso el, le suma puntos ¿no? para una posible renovación. Pero al final, no nos engañemos, eh, su rendimiento ha sido deficiente a lo largo de la temporada y yo creo que ahora mismo, si es el Pastore que vimos ayer, bueno al club le puede interesar siempre que haya una importante reducción de su ficha, ¿no? Porque, claro, no puede, no puede cobrar como estrella cuando su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas creadas. Pero bueno, eh, yo creo que es un tema que se pueden encauzar si es que <ríe> en el club existe la posibilidad de pensar en él. Eh, y bueno, es una opción que está ahí. Hoy le preguntaremos esta noche a, a cristian Bragarnik, que será nuestro ¿Lo invitado. Lo sí, Esta bien. noche para cerrar el, el a todo gol. Eh, pues tendremos al propietario del, del Elche Club de Fútbol, el otro día dio una rueda de prensa muy extensa y tocó todos los temas. Y bueno, pues es uno de los nombres propios por el que le preguntaremos, ¿no, Bragarnic? Una vez que ya se ha confirmado la renovación de Francisco. Y es cierto que se emocionaba cada dos por tres en esa rueda de prensa hablando del Elche, más con que al, los ojos así humedecidos. Más cada dos que por tres. Quiero decir, se emocionó dos veces. <risa> vale. Una cuando eh, reconocía que estando en, en Inglaterra, viendo algunos partidos de, de la Premier, eh, su hijo eh, quería ir con la camiseta del Elche y ahí se emocionaba y, y, y la verdad es que le faltaba, le faltaba y no no pudo seguir. Y luego al final, al final cuando se despidió, eh, dedicándole a su familia, porque él está aquí pero su familia está en Argentina, ¿no? Y cuando le dedicó a su familia, bueno, el momento que está atravesando en el Elche también se emocionó. Y ahí terminó la rueda de prensa. O sea que es, es un propietario que no es tan eh, duro como parece, ¿no? Tiene sentimientos, cada vez le está calando más el, el frangiverdismo. Y bueno, eso es buena señal, porque además ha venido para quedarse por todo lo que parece y es bueno. Y además tienen buen gusto él, o al menos el equipo, porque el Colocar a José Manuel Guinot, uno de los tenedores de primera en el final de temporada, mm. eh, cantando como lo hizo el aroma Ilicitanos, porque es nuestro San Juan del Misteri, yo creo que acertó al 100%. Sí. Antonio, y, y también te emocionó, porque Antonio también estuvo en el estadio. ¿eh? Y añadiría que acompañándolo en el piano, un gran pianista como Francisco José Martínez Verdú, que es uno de los sí. mejores pianistas del país. Y premiados. Y premiados, o sea que yo creo que fue una combinación perfecta. Por último, me gustaría hacer una mención a la afición. Sí. Que ayer fue ambiente de fiesta y animando al equipo cuando lo necesitó, entregada 100%. Sí, más de 17.000 personas en bueno, un partido que ya no había nada en juego. Eh, yo creo que tiene mucho mérito. Pocos eventos sociales se pueden reducir, eh, eh, en este caso reunir más de 17.000 personas, como ayer eh, se juntaron en el Martínez Valero en ya, un día de calor. se pueden juntar más. ¿eh? Se pueden que, juntar que, muchas más. Que quieren los 20.000 ¿no? abonados. Sí, sí, Braganic insistía que para crecer eh, necesitan crecer también en afición claro, y, en, claro. y en abonados y ese es el objetivo que se ha marcado el propietario para la próxima temporada, de 14.000 a 20.000 abonados. Bueno, pues todo eso, tenéis tertulia sí, después, sí, ¿no? Sí, a las nueve y media, Paco Perfecto. y José Antonio. No se aquí. la pierdan, porque Ahí es interesante para contar sí. y para saber todo lo que ocurrió en el partido. Haremos balance. Muy bien, bien. hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la baquería del Cam.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 8 de la mañana y casi 38 minutos. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico. Lo vamos a hacer con el patrocinio de Auesa, autobuses urbanos de Elche, del Grupo Avanza. Con ellos nos marchamos hasta la sala de control de tráfico y contactamos con Jesús Iniesta, que es el que nos cuenta cada mañana cómo está la circulación rodada en la ciudad. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en, las, en los accesos a la ciudad. Dentro del núcleo encontramos mucha retención en Alcalde Vicente Quilés, dirección Alicante. las circulaciones es en Filet de Fora, Juan Carlos I y Francisco Vicente Rodríguez, y en, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. A medida que nos acercamos a la hora punta de entrada a los colegios, se va haciendo más complicada en los puentes, en Avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayub, avenida Don Bosco, dirección Matola y, en general, en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, esta mañana eh, se apagarán algunos cruces semafóricos debido a diversos cortes de fluido eléctrico. Circule con precaución y respete el resto de señalización. La calle Antonio Antón Asencio continúa aportada por obras desde Basaves Moros.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 Muy buenos días. Autobuses Urbanos de Elche. A estas horas para ir al cole y para ir a trabajar, de compras, a la cita del médico o a cualquier otra cita. Autobuses Urbanos de Elche. Estamos para ayudarte. Grupo Avanza. Pues estamos preparados para abrir esa ventana a los principales diarios del país y ver qué nos traen en las portadas un 23 de mayo, un lunes, Antonio lazán tú los tienes abiertos, supongo que el, el rey sigue, el rey emérito sigue aquí. Llegó el fin de semana, con mucho seguimiento mediático, continuará eh, su agenda. No sé si hoy, sí, tenía previsto reunirse con su hoy hijo. Hoy, es el día. Es el día. Eh, también tenemos una guerra de Ucrania que se alarga, ah, horroroso. Sí. Y tenemos hoy al presidente del gobierno en Davos. Pues de todo un poco. Luchando eh, por la pela, ¿no? ¿No? <risas> luchando, luchando. En el país, eh, fotografía en portada de la plaza de Kiev, delante del Ministerio de Exteriores, eh, porque hay una fotografía de los eh, ucranianos, de los capitalinos, que están presenciando pues tres tanques que ha eh, colocado allí eh, el gobierno, de tres tanques rusos inutilizados que el gobierno ha expuesto delante del Ministerio de Exteriores. Además, también hace referencia a Felipe VI, que hoy... ...indica que se reúne con su padre con un clima de incomodidad... ...ha hecho falta un intermediario para negociar los detalles. Del país nos marchamos a ABC... ...en él una fotografía, como es habitual en ABC... ...en grande, que ocupa prácticamente toda la portada... ...es la fotografía de un granero casi vacío... ...y un joven transportando ese grano... ...la guerra de Ucrania vacía los graneros del mundo... ...el conflicto encarece los cereales y los fertilizantes... ...y agrava los problemas agrícolas derivados de la pandemia... ...y el cambio climático. En el mundo... ...fotografía del emérito... ...con eh, los dedos de la mano derecha, índice y corazón levantado... ...señal de V, de victoria o de saludo... ...cualquiera sabe... El emérito ante Felipe VI. He venido aquí a normalizarlo todo. También hace referencia en el país, en recuadros más pequeñitos, a Puigdemont, que alimenta el caso Pegasus con un vídeo del asalto a sus oficinas. Siempre fantasmas donde no los hay. Ucrania se queda sin espacio en los cementerios para enterrar sus muertos. Otra noticia que después se desarrolla en el interior. Y por último, la razón. Fotografía de Sánchez. Sánchez afrota, afronta otra semana marcada por la crisis de Pegasus. El presidente estudia anunciar una reforma de los controles del CNI. También hace referencia, con fotografía del rey emérito, el gobierno y la Casa Real trabajan para minimizar el efecto de las polémicas. Un cortafuegos busca proteger a Felipe VI y avanzar en la transparencia de la corona. Un encuentro, como decía en el país, mmm, incómodo. 8 de la mañana, casi 44 minutos, seguimos en... La Glorita 101.4 Teleelch Radio Marca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 El pasado viernes se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Ilche el acto institucional con motivo de la festividad del patrón de los abogados, San Raimundo de peñafort Un acto en el que los nuevos letrados prestaron juramento, promesa y los profesionales con 25 y 50 años de oficio recibieron las insignias de plata. Además fue nombrada como colegiada de honor a la jueza de de delche María José Boix. Hoy contamos con el decano del Colegio de Abogados, Vicente Pascual, que lleva desde 2014 al frente de esta importante institución para conocer en qué momento se encuentra la justicia en Elche y si la abogacía ha podido progresar en estos años tan difíciles. Muy buenos días, Vicente Pascual. Hola, buenos días. Pues después de esa festividad de San Raimundo de Peñafor... ...¿qué problemas son los que tiene la justicia en el, en que ...¿siguen siendo los mismos que años atrás?... ...¿saturación en los juzgados?... ...¿falta de personal?... ...¿falta de juzgados?... ...pues podemos decir que sí... ...la situación de la justicia... ...es una situación... ...que se mantiene en el tiempo... ...y los problemas de hoy son los problemas... ...que, que datan ya de hace bastantes años... ...son problemas que se van resolviendo... ...con el tiempo pero lo cierto es que el crecimiento de la planta judicial pues corre paralelo a un crecimiento de las necesidades. Quiero decir, durante los últimos años en el que se crearon se han creado cuatro nuevos tribunales, los tribunales de una distancia 7 eh, y 8, y en estos tiempos de pandemia se ha creado el juzgado social número 4 y la sección undécima de, de la audiencia provincial. ...con lo cual sí que se va produciendo la creación de nuevos tribunales... ...pero eh, siguen habiendo problemas que ya duran de hace años... ...y otros que van eh, generándose con, con el crecimiento de la conflictividad... ...y de la población, tenemos el problema que yo ya es histórico... ...los registros civil del che, que, que no sabemos en qué década nos llegará... ...casi casi que diría en qué siglo nos llegará el registro civil único... Eh, ...que todavía no tenemos y que deberíamos tener hace ya muchísimos años... ...y en este momento pues se van produciendo necesidades adicionales... ...como es el caso del de juzgado de violencia de género número 2... ...y el juzgado de la contención amicotiva número 2... ...en el caso en el caso singular del juzgado de violencia de género... ...yo creo que los mayores de comunicación os habéis hecho eco... ...del problema que supone... ...es una situación común, un problema común a las ciudades de Telche y Castellón... ...que tenemos solamente un juzgado de violencia de género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 además pues ha generado incluso hace ya tiempo pues algunas quejas equivocadas por parte de autoridades que desconocen cómo se organiza la defensa de oficio que desconocen le, que nosotros no ponemos todos los abogados que queremos sino solamente los que nos dice la consellería este es por lo que ha citado es quizá el problema principal que tienen que el juzgado de violencia pone su cartel de cerrado por, por fin de semana ...pero no es que pone el cartel, es que los, los, hay un solo juzgado... ...no hay posibilidad de que hayan turnos de guardias... ...porque no podemos pretender que ese juzgado trabaje... ...siete días a la semana, 24 horas... Eso ...no tiene ningún sentido... ...entonces solamente a partir de que hay, una, hay dos o más... ...se puede plantear la posibilidad de que hayan guardias... ...mientras esos dos juzgados no existan, que solamente existe uno... Ese juzgado tiene que tener, lógicamente, su horario normal de, de lunes a viernes y cuando ese juzgado no está activo, pues los asuntos de violencia son asuntos de la jurisdicción penal que van al juzgado de instrucción. Eh, una vez que el juzgado regresa el lunes de su trabajo, pues entonces el asunto que está en instrucción pasa a violencia de género y el trabajo se, se duplica. Eso... ...ha venido motivando quejas de los colegios de abogados... ...de Castillón y Elche, porque tenemos la misma situación... ...como decía antes, eso produce aglomeración... probablemente eh, los lunes, en los que no se da abasto... ...para atender el trabajo que correspondería el lunes... ...y para repetir el trabajo que correspondió al fin de semana... ...y eso, como decía, pues en alguna ocasión ha llevado a alguien... ...a decir que es que el colegio de abogados no ponía... ...suposientes abogados de oficio... Pero claro, nosotros ponemos los que la consellería dice y paga. Ya nos gustaría que dijese más y pagase más. Pues una lástima, le estoy entrevistando y todavía no tenemos ese registro civil único. Todavía no se ha podido solventar este grave problema de los juzgados de violencia de género, el único juzgado que tenemos, y los pocos juzgados que se han creado, menos mal, eh, siguen sin resolver los atascos. La abogacía ilicitana en estos momentos previamente, ¿A qué se enfrenta eh, porque además de, de la falta de, de órganos judiciales a qué nos enfrenta a qué se enfrentan los abogados de elche qué retos tienes por, eh, tienen por delante la abogacía de elche como, como todos los ciudadanos eh, hemos quiero pensar que ya hemos salido de una importante crisis sanitaria que afectó de una forma gravísima a nuestra profesión que supuso además eh, la paralización de los tribunales de justicia durante algo más de 80 días, que estuvieron absolutamente cerrados, eh, es, excepto en, en, en las declaraciones eh, penales de detenidos. Y después hemos tratado de ir recuperándonos en un contexto complicado, porque gran parte del trabajo que nosotros hacemos se ha tenido que hacer por videoconferencias.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 Eh, ...se fue tratando de solucionar eh, el máximo de actuaciones judiciales posibles... ...y en la actualidad hoy felizmente estamos regresando a la presencialidad... A, ...a la celebración de todo tipo de actos judiciales y de juicios... ...estando allí presente el tribunal, los abogados de las partes... ...el fiscal en su caso y los ciudadanos... ...además eh, aunque en otros lugares de España... Eh, ...hay problemas eh, y límites de aforo... ...en el que ese problema no existe... Gracias a que tenemos, como todos sabemos, un excelente edificio, un excelente una excelente eh, ciudad de la justicia. El único problema que tiene es que tenemos que seguir llenándola de nuevos tribunales eh, que, que atiendan las necesidades eh, reales. Eh, la abogacía digitana, además, en este periodo de tiempo, eh, a través del colegio, ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de formación. Tratamos de aprovechar de esta parada de la pandemia para, para pisar el acelerador en la formación a través de videoconferencias y además eh, el resultado de la, de la pandemia, este periodo, es que el colegio sale reforzado pues con un portal de, de formación del eh, que, an que antes carecíamos y que será muy útil en el futuro. Lo que afrontamos los futuros con la idea de que efectivamente recuperemos plenamente la presencialidad de que todos los, los asuntos judiciales puedan ser resueltos en, en las sedes judiciales con la presencia de todas las partes. Tenemos la ventaja, como decía, de la excelente sede judicial que tenemos, de la Ciudad de la Justicia, y yo creo que, bueno, el horizonte en este momento... En mi opinión nos permite ser optimistas porque venimos de una situación muy negativa, muy mala. Pues sí, eh, les preocupa, eh, la, no sé si es algo puntual, pero les preocupa que las dos importantes operaciones policiales de este año haya habido abogados detenidos, uno por esa trama de blanqueo de capitales con la emisión de facturas falsas y otra por, por matrimonios de, conven de conveniencia. Nosotros eh, no podemos pretender que, que los abogados sean ángeles celestiales que, que están al margen de, de las leyes penales. En las leyes penales están en cursos todos, desde los miembros del gobierno hasta los religiosos de una u otra religión, hasta las amas de casa, los futbolistas y, y toda la sociedad. Entonces eh, nosotros no nos podemos escandalizar de que también se puedan producir esas situaciones en las que supongo que además de abogados habrá más gente, ¿eh? supongo. Mucha más gente, sí, hay cientos eh, de detenidos en ambas operaciones. Lo que ocurre es que se subraya la existencia de, de abogados, yo desde luego en, este, en estos casos que usted cita desconozco absolutamente ...quiénes son los abogados implicados... ...quiénes son el resto de personas implicadas... ...desconozco si unos u otros son o no son responsables... ...porque lo porque no no me consta... ...yo lo que sí que me consta es que en, en otros casos... ...que pasaron más antiguamente... ...y en los que sí que personas que habían sido abogados... Acabado, ...acabaron ser condenados penalmente... ...a mí me cabe el orgullo de poder decir que antes... ...de que la justicia actúase, el colegio lo había expulsado de la vida profesional. Eh, con lo cual, mm, bueno, el, Se el colegio estas cosas la, las ve con, con tranquilidad... ...y lo que esperamos en los casos, que usted me cita, que le repito, no conocemos el detalle de la actuación... ...lo que esperamos es que la justicia diga su palabra y que efectivamente eh, veamos si estamos ante ciudadanos, ciudadanos inocentes han sido incorrectamente acusados de delitos, o por el contrario, si estamos ante ciudadanos que han cometido delitos y que en, en tal caso pues serán correctamente sancionados. Pues muchísimas gracias, Vicente Pascual. Suerte para completar con éxito esos proyectos que le quedan, esos objetivos y esos retos. Muchas gracias por el trabajo que realiza. Muchas gracias a todos.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 És un missatge de UTEL i Ajuntament d'Elt.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. ...son las 9 de la mañana... ...hemos llegado a la tercera y última hora del programa... ...La Blueta en un día que será también muy caluroso... ...alcanzaremos una máxima en torno a los 35 grados... ...en estos momentos tenemos 24 grados de temperatura... ...y nosotros estamos contándoles las noticias... ...de esta jornada del lunes 23 de mayo... ...desde las 7 de la mañana... ...y sin duda eh, la mejora integral del barrio de Porfirio Pascual... ...afectado por los socavones que han aparecido en la ladera y que están siendo estudiados porque han provocado el cierre y apuntalamiento del Moli Real o del Colegio Auxiasmar, serán temas que marcarán la agenda política en el Ayuntamiento. Y fuera de él, los agricultores esperan que en Europa se apliquen las medidas para frenar las plagas que vienen con la importación de cítricos en la Comunidad Valenciana. Hay discrepancias y hay presiones de Sudáfrica. Y los regantes continúan pues con su defensa, continúan con las movilizaciones, porque... La reunión del pasado viernes con la ministra Teresa Rivera no fue bien, casi cuatro horas parece que no sirvieron para nada. Escuchamos al presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez. La obligación que tiene eh, impuesta por nuestra legislación de ser ecuánime, de eh, abstraerse de manifestaciones políticas de líderes regionales,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 Por parte del Ministerio de reducir en un 90% la extracción de agua subterránea... ...sin haber concretado todavía los caudales de este trasvase... ...escuchamos al portavoz de la Junta, Ángel Urguina. Esta semana que entramos eh, recibamos ya el agua del Juca, Alvira Lopó... ...que por otra parte la reunión que tiene la Confederación... ...el día 25 en Valencia para aprobar los planes de actuación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 Pero los problemas para el campo español no acaban aquí. La Unión Europea ha aplazado una, una votación importante y esperada por los agricultores valencianos, la de aplicar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 esta es una cuestión bastante clara, bastante elemental, como para que no se le pongan palos comerciales en el camino. Pues el alcalde, al igual que Chimo Pucho, ha escogido otro tema que tiene que ver con el candelch para hacer declaraciones eh, de principios de semana, previa al Pleno de Mayo, como son las reuniones que se han celebrado en las juntas vecinales en los últimos días. Unas reuniones en las que el equipo de gobierno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 Pues hablando de movilidad, la concejal adelantó en nuestro programa Telenite Entrevista que las obras del carril bici en la avenida de Alicante y también en la avenida Pedro Juan Perpiñán van a comenzar hoy lunes, pero además está prevista la instalación de nuevos carriles en el parque empresarial de Torriano y en el polígono de Altavix, porque en la Junta se adjudicaron la redacción de estos proyectos. Escuchamos a Héctor Ville. Un proyecto que pretende dotar al bulevar Severo Ochoa de eh, carril bici para conectar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 Y por otro lado, nuestra compañera Marga García nos cuenta otro de los acuerdos de la Junta, el de rehabilitar el huerto y la casa tradicional del de lord de los Pontos. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Un paso más en la rehabilitación del huerto y la casa tradicional del lord de Pontos. La Junta Local de Gobierno dio luz verde el pasado viernes al proyecto de mejora y puesta en valor de este lugar para crear un gran espacio lúdico de interpretación del palmeral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 Por otra parte, se sacó a concurso público el contrato de detección de plagas en las palmeras de huertos históricos, tanas verdes y viveros de gestión municipal por cinco años más y por valor de algo más de 230.000 euros. Y es que este servicio, complementario al trabajo de Traxa, es muy necesario, según señaló el portavoz de la Junta, Héctor Díez, porque ha permitido estabilizar la plaga del Picudo Rojo y reducir también la tala de ejemplares.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 También se dio luz verde para pedir una ayuda de cerca de 550.000 euros a la Diputación para hacer frente a situaciones extraordinarias de pobreza energética derivadas del conflicto en Ucrania y la acogida de refugiados, una cantidad que se va a incluir en ese paquete municipal de ayudas a autónomos y pymes por el incremento de precios y del que ya se están redactando las bases de la convocatoria de ayudas. Pues precisamente la Diputación va a destinar algo más de medio millón de euros a favorecer el consumo en Elche a través de bonos consumo. Con esta iniciativa los ciudadanos solo abonarán el 50% de la compra en los establecimientos que vaya a determinar el Ayuntamiento, según anunció el pasado viernes el concejal y diputado provincial del Partido Popular, Juan de Dios Navarro.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 Como dice el presidente Carlos Mazón, no es suficiente con bajar los impuestos, sino también es necesario incentivar a los consumidores. Y recordamos que hemos salido de un fin de semana intenso, repleto de muchas actividades. Primero, destacamos el festival que se ha llevado a cabo en el Paseo de la Estación, donde la música en directo y las food foodtracks con gastronomía internacional han estado presentes en la séptima edición del Street Market Elch, también en el barrio del Pla, ...en el sector quinto se llevó a cabo ayer domingo la procesión... ...y las actividades durante todo el fin de semana en honor a San Pascual... ...y los museos de Elche, todos han abierto sus puertas de forma gratuita... ...menos el Mace, para mostrar su poder cultural con visitas guiadas... ...exposiciones, conciertos o talleres... ...y el broche de oro a este fin de semana... ...sin duda ha sido la victoria del Elche Club de Fútbol... ...en su último partido de esta temporada en la que pues, ha logrado con el entrenador Francisco la permanencia en la división de honor, lo que va a suponer celebrar el centenario en primera división. Y para los que sean unos frikis de la música, vamos a hablar de las previsiones de esta semana. El Conservatorio Profesional de Música pues va a celebrar unas jornadas de ventanas abiertas del 23 al 27 de mayo para dar a conocer el centro. Allí pues eh, se mostrará el funcionamiento, los instrumentos que pueden estudiarse de viento, piano o cuerda, el sistema de acceso o las actividades de intercambio o conciertos que se realizan.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 lavar bares para vivirlos. Reestrena olor a coche nuevo. Reestrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Reestrena la ilusión de preparar un viaje. Reestrena una Skoda con nuestra gama semi garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Lloriuela y, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción implantología dental diseño de sonrisas resultado natural donde en clínica dental doctora paola faz estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes nos encontrarás en calle maestro albeniz 6 elche teléfono 966 17 12 90 vuelve a masticar y a sonreír con la doctora paola faz La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y después del relato informativo y antes de la tertulia deportiva con ese final de fiesta brillante donde hubo música en directo, vamos a disfrutar de otra música en directo y también de otro tenor del rock, como pero en esta ocasión al otro lado del charco de Joe Cocker y de una versión sublime la que realizó de este clásico de los Beatles. Disfruten con ella. Con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño.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 ...EQS, las primeras marcas en Moda Hombre... ...Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini... ...y muchas más... ...EQS, en Reina Victoria 62, Elche. Faltan cinco minutos para las nueve y media... ...para la tertulia deportiva... ...y como preludio a la misma... ...vamos a hablar de muchas emociones... ...de música también en la tertulia... ...de las reacciones de la afición de ese final de fiesta... ...de los proyectos, de las declaraciones del propietario del mismo... ...las declaraciones del entrenador ya renovado... ...Francisco, para la próxima temporada... ...eso lo hablaremos con Paco Gómez, con José Antonio González... ...y como preludio a esa teatulia... ...pues nos toca poner la canción que ya se ha convertido en un himno... ...o se quiere convertir en un himno... ...a la altura de Aromas Ilícitanos en el Estadio Martínez Valero...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 And touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two And when I hurt The runs off my shoulders How can I hurt when holding you? One Touchin' warm it out touch it Pues con esta melodía que ya se ha convertido en todo un himno y hasta en fetiche del Elche Club de Fútbol, yo doy paso a la tertulia deportiva, a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, Ros. Ya te veo haciendo cuentas. Y a José Antonio González. Muy buenos días. Hola, Ros. Muy buenos días. Y os pregunto lo primero, ¿cuántas carolinas se van a bautizar a partir de...? de este año. ¿Cuántas carolinas? ¿Por qué lo dice ¿Por la canción? Por la canción, porque la canción ha traído suerte, porque emociona a más de miles de personas eh, cada vez que el Elche se juega algo en el Estadio Martínez Valero y a partir de ahora se va a jugar pues partidos de Primera División. Como siempre, sí. como en los últimos dos años, la verdad es que tercer año consecutivo en Primera, eh, yo no sé si el Sweet Caroline de Neil Diamond le ha traído suerte o no, pero lo cierto es que se corea en, las, en los descansos de los partidos del Elche y bueno pues el equipo ilícito no, ayer demostró que quería ganar, que quería tener un fin de fiesta bonito y le puso un lazo a la permanencia, le puso la guinda con una gran victoria 3 a 1 en un partido digamos descafeinado porque ya no había mucho en juego pero el Elche hizo los deberes, se puso las pilas, vimos la mejor versión de algunos futbolistas como Javier Pastore, Quique Pérez... Y la verdad es que el equipo ganó y ganó justamente 3-1 con grandes goles y con fiesta final, o sea que todo perfecto. Y qué regalo, ¿no? Que podamos ver la calidad de Pastore, porque P se sabía que teníamos uno de los jugadores más, eh, bueno, los mejores quizá de, de toda la primera división, pues la pero parecía es que, sí, que ¿no? estaba apagado, pero fíjate que resucite, aunque sea al final. La lástima es que hemos tenido que esperar hasta el último partido de la, de la temporada Para poder ver la mejor versión esta temporada de, de Javier Pastore eh, Dejó ayer unos detalles, una colección eh, de controles, pases, eh, bueno de jugadas a, al fin y al cabo eh, Que son de las que se quedan en la retina de los espectadores claro. Sobre todo presenciando el partido in situ Y es un jugador por el que merece la pena pagar una entrada para asistir a un campo de fútbol fútbol. Eh, ayer el argentino la verdad es que completó los mejores minutos de la temporada, fue titular, no era titular desde el primer partido de 2022 en aquel 0-0 ante el Granada, jugó en una posición, en su posición preferida, ¿no? Por detrás del delantero, con libertad de movimientos y la verdad es que completó un partido fantástico. Como ha dicho Paco, en esos primeros minutos el Elche salió a por el primer gol del partido, no lo consiguió, es cierto que perdonó y después se encontró en la segunda llegada del Getafe con el primer gol visitante, pero se puso bien, encontró el empate rápidamente y luego en la segunda parte eh, con esos dos goles de Quique Pérez que consiguió sumar una victoria importante para terminar la liga uh -huh. con 42 puntos es decir que este equipo se ha convertido en eh, el que ha sumado más puntos en la etapa moderna del Elche en primera división, uh -huh. ha superado al de la 14-15 de Fran Escrivá que se quedó en 41, este ha conseguido 42, así que es la guinda al pastel a una gran temporada además pues con el fantástico acto de despedida que organizó el club club después del partido. Sí, de eso vamos a hablar ahora, pero antes, dudas para el futuro del Elche Club de Fútbol. Lo que vimos ayer en el estadio, despeja dudas para quiénes se van y quiénes se quedan, Paco, o lo preguntarás esta noche en a todo gol a tu invitado de honor, vas a tener a Cristian Bagarnich. Pues hombre, le preguntaremos, no caso por caso, pero sí es cierto. Yo creo que dudas pocas, a mí me da la sensación de que desde hace ya semanas, desde propietario y entrenador, que ya está renovado, ya está renovado sí. eh, tienen en un 98% claro los que van a seguir y los que no, eh, pero sí ayer nos deja una gran duda Pastore, yo creo mm. que ayer hasta que eh, el técnico lo puso en el 11 titular y jugó lo que jugó, yo creo que casi nadie teníamos dudas de que por rendimiento no iba a seguir, mm. pero ayer nos demuestra el talento eh, se tiene y él lo tiene en el ADN... ...que es seguramente el jugador más, más diferencial... ...no solo del Elche, sino de buena parte de las plantillas de primera división... Sí. ...es un jugadorazo, pero ha dado un rendimiento muy deficiente... ...porque su físico no le ha acompañado... ...él lo reconocía, lleva dos años y medio en que cuando no le duele la espalda... ...le duele una pierna y no ha podido estar, no ha hecho pretemporadas... ...y, y es un futbolista eh, que necesita estar físicamente bien... ...ayer lo estuvo... También es cierto que enfrente había un Getafe que quizás no puso todo el ritmo de competitivo que si se hubiera jugado la vida, ¿no? Pero demostró Pastore que a ese nivel y si eh, se negocia a la baja su ficha, podría ser un buen fichaje o refichaje entre comillas. ...pero claro, hay que ver si Pastore quiere eh, bajarse el sueldo... ...si a Lelche le interesa incluso en estas condiciones... ...bueno, es, es un futbolista diferente... ...yo creo que es la gran duda que se plantea entre la afición... ...incluso los aficionados ayer cantaron su nombre... ...aparte del de Pere Milla, quédate, cantaron el nombre de Pastore... ...y eso en otras circunstancias normales... ...Pastore, con las expectativas que creó como el fichaje estrella, bombo y platillo y el rendimiento que ha dado, en otras circunstancias, y ayer lo normal es que le hubieran abucheado en cada balón que hubiera tocado. Sin embargo, fue al contrario. ¿Por qué? Porque Pastore, eh, como han reconocido eh, jugadores y técnico, eh, se ha integrado muy bien en su papel, eh, no de estrella, sino de gran experiencia en grandes clubes, y ha sido muy humilde, ya ha eh, sumado mucho dentro del vestuario, ya que fuera no lo podido hacer, y bueno, eh, yo creo que eso le ha valido... ...el granjearse el cariño de la afición... ...y ayer bueno pues demostró ese repertorio de, de jugadas importantes... ...que lo que hacen es poner todavía más en duda... ...yo creo claro. que es el único jugador en duda... ...de saber si el club se plantea contar o no con él... ...para la próxima temporada. Y tú has nombrado otro, Pere Milla... ...si la afición dijo José Antonio quédate, quédate... ...es que hay dudas. Bueno, Pere Milla es que tiene una cláusula en su contrato... ...con la permanencia... ...se supone que renueva una temporada más automáticamente aunque es cierto que el jugador ha completado una grandísima temporada, al final ha terminado como el máximo goleador del equipo, uno más que Lucas Boyer, el catalán ha sumado ocho tantos el argentino siete y eso ha hecho que, que sea un jugador que se haya revalorizado, eh, por ahí pues bueno su representante también habrá hecho los eh, movimientos habituales en este tipo de casos eh, pues eh, para que su jugador intente ganar un mejor caché, no a partir de ahí eh, como decimos, ya lo explicó el pasado viernes cristian Bragarni eh, el contrato está muy claro, pero Peremilla tiene un año más con el Elche Club de Fútbol, pero el argentino también dejó claro que se le han ofrecido tres temporadas más al jugador eh, catalán es decir, eh, Peremilla estamos hablando de un jugador eh, emblema en el Elche por todo lo que ha conseguido en estas tres temporadas, ha marcado goles importantísimos, esta campaña ha sido un jugador fundamental porque sus tantos han dado muchos puntos al equipo y yo creo que Peremilla se siente muy querido en Elche no me cabe la menor duda de que si fuera por él estoy seguro de que va a querer continuar Pero ahora, pues bueno, son las dos partes Tanto el club como él los que tienen que acabar de ponerse de acuerdo Para ver si el jugador acepta esa oferta de tres temporadas más Que le ha ofrecido la entidad Paco, tú estuviste en el estadio eh, La afición coreó a Iván Pastore Coreó a Pere milla, ¿Y a quién más? Mm, ¿Qué voces hubo? No, yo creo que esas fueron <coughs> varias ocasiones Pere milla, quédate En algunas Pastore, pastore Más que quédate lo que coreaban en su nombres Porque sí. gustaba lo que estaban viendo Y bueno, también es una manera de, yo creo que dejar la duda, he visto en muchas redes sociales, debates, ¿no? Hasta el partido ayer no había ningún debate, nadie pedía la continuidad claro. de, de, de, de, Iván Past de, de Javier Pastore. Pero desde ayer hay debates, eh, debates de... Eh, ...interesa que siga Pastore... Eh, ...claro, con el rendimiento de ayer... ...si a mí me preguntas... ...el Pastore de ayer yo lo quiero... <risa> ...claro, por <risa> eso por eso yo ayer... le ...pero claro, no a cualquier precio... ...él tiene que reconocer que igual que... ...como ha dicho José Antonio Peremilla... ...se ha revalorizado eh, Javier Pastore... Eh, ...todo lo contrario, ha bajado muchos enteros... ...su cotización, esto es como la bolsa... no ...subes sí. y bajas, y ahora mismo Pastore... ...no es el Pastore que vino... ...es un Pastore devaluado porque su rendimiento... ...ha sido muy pobre... Pero teniendo en cuenta que el físico parece que lo empieza a recuperar, puede ser un futbolista rescatable. Y Quique Pérez, vamos a hablar de los autores de, de los goles, porque hasta ahora solo hemos hablado de quienes mostraron buena calidad de juego y la trayectoria <coughs> como peremilla que ha sido superman mm. en muchos de los partidos en esta temporada. Vamos a hablar de los autores de los goles. Eh, Lucas Olaza, mm. Quique Pérez, ¿tienen continuidad? Mira, es un caso curioso, primero porque se estrenaron los dos en sí, el último partido de Liga, eso. fueron sus primeros goles, segundo porque curiosidades de la vida son los dos jugadores cedidos por parte del Valladolid que tienen opción de compra, en este caso el club tiene opción de compra sobre ellos, y te digo un poco lo mismo que con Pastore, yo creo que hasta ayer ninguno de los dos, y más por precio, sí. lo que cuestan en el Valladolid, creo que acababa de convencer su rendimiento al, al club. En el caso de Quique, yo tengo ya más dudas. si el... Bueno, Quique hizo unos golos muy buenos. Sí. Es verdad que tenía buenas asistencias, pero fue sí, bonito. No. El de Olaza parece que fue una carambola, ¿no? Fue de rebote. <risa> no, pero, no, no se sabe bien. Sí, pero bueno, el, el Elche había creado tres o cuatro oportunidades sí. clarísimas. Un balón al palo de Pastore. Una ocasión clarísima de John Chetaulla, que salvó el portero en extremis. Y bueno, la, la menos clara fue el, la, la carambola mm. que marcó Olaza. Yo creo que entre Olaza y Quique... Quique ...hay menos dudas, creo que si hay alguna duda es la continuidad de Quique... ...creo que Olaza, si eh, Mojica continúa probablemente no se pague el precio por por Olaza... ...porque ha, ha jugado poquísimo, pero claro, tampoco tenemos claro si Mojica va a continuar o no... ...todo va a depender del precio... Pero está claro que Quique, por ejemplo, yo creo que no a ese precio, pero sí me quedaría con el futbolista por el rendimiento que ha dado. Todo va a depender también de lo que pase con el Valladolid, porque está peleando por subir a primeras y el Valladolid de Pacheta finalmente se queda en segunda. Imagino que las pretensiones eran mucho más bajas para sacar a este tipo de jugadores a un menor precio. Mm. Yeah. Bien, eh, eh, ya para cerrar lo, lo deportivo. Uh -huh. Pues eh, tenemos un equipo de primera, eh, José Antonio ¿en qué, ¿en qué posición se queda ya el, el ciclo de fútbol? ¿Está ya todo el el ciniquitado los partidos de primera? Sí, ya ha terminado la temporada Ros, ha quedado en el puesto décimo tercero de la liga con esos 42 puntos insistimos, la máxima puntuación del club en la etapa moderna en primera división, desde que las victorias valen 3 pues, puntos pues, pues, pues, en esta última jornada ha adelantado al Getafe, ha adelantado también al español, es decir, eh, que nos quedamos con un muy buen sabor de boca y después por abajo pues destacar el descenso del Granada, el sorprendente descenso del Granada porque antes de empezar la jornada era el equipo que mejor lo tenía, se jugaban eh, el descenso a segunda división el Mallorca el Cádiz que no dependía de sí mismo y el Granada que era el que mejor lo tenía porque jugaba en casa contra un español que ya tenía la temporada resuelta y sin embargo pues se complicó tal de tal manera su partido que al final eh, terminó quedándose en un empate sus rivales directos ganaron, el Cádiz ...en Mendizorroza y el Mallorca en Pamplona, en el Sadar... ...y en esa segunda parte del partido en Los Cármenes... ...hasta el esfrangiverde Jorge Molina falló un penalti... ...lo envió fuera, es decir, que ayer fue eh, dramático... ...lo que se vivió por muchos momentos, mucho sufrimiento... ...en estas tres ciudades y aficiones y al final el Granada... ...que después de tres temporadas en primera división... ...la campaña anterior había disfrutado de la Europa League... ...de competiciones europeas en eh, la mejor campaña histórica del club... ...y sin embargo, pues en esta ha terminado con el descenso segunda división. Bien, Paco, pues tú tienes hoy en A Todo Gol, hemos dicho al propietario del Elche Club de Fútbol que el viernes hubo rueda de prensa, mm. dio muchos titulares, pero eh, vamos a recapitular. El principal es la renovación de Francisco como entrenador. Eh, acabas de decir que el 90% ya de la del equipo, de la titularidad del equipo está más que concretado sí, Te dan la, algunas dudas La base del equipo más o menos Pero habló también de, del futuro del Elche Club de Fútbol, de los proyectos que mm. se van a hacer Mejoras sobre todo en el sí. Estadio Martínez Valero, mejoras que vienen ...como requisito por los préstamos eh, solicitados? Para aprovechar los préstamos que casi digamos que te meten con calzador... ...es decir, el Elche no quería ese préstamo del CVC... ...pero en vista de que los demás clubes si sí lo aprovechan... ...y eso crea una desventaja todavía eh, mayor si no lo utilizas... ...pues el Elche ha decidido utilizarlo... ...de momento solo utiliza un 10% de esos 29 millones del CVC... Eh, no es un préstamo gratuito, aunque uh -huh. no haya que devolverlo físicamente, pero sí te lo descuentan cada año de los del dinero que recibes de los derechos de televisión, o sea, que en realidad sí es un préstamo. Entonces el Elche, eh, que ahora mismo es uno de los clubes más saneados de la liga, uh -huh. eh, pues eh, no quiere utilizarlo demasiado, pero sí lo va a utilizar para un restyling de todo el estadio. Se va ver, Eso qué es? Se va a mejorar el exterior Se va a hacer un exterior más moderno, se va a hacer un techado eh, para cerrar, eh, digamos, el cielo del Martínez Valero, algo que está muy de moda en los Campos Cinco Estrellas. O sea, ¿tendremos un estadio cubierto? Eh, en teoría esa es la idea. ¿Con techo de esos, sí, no sé si no, no sé si retráctil de los que eh, se eléctricamente se cierran o será un techado que... ...proteja todas las butacas y que quede un óvalo ah, solo ya, para el ya. césped. Supongo que será el de yo las creo, butacas. Yo creo que el, será ese, el, ahí, el, ahí no específico Pero bueno, se lo preguntaremos esta noche, sí, porque hay tantos temas. Sí. Eh, techado, restyling, eh, cambio de los videomarcadores que van uh -huh. a ser eh, muy chulos... ...y grandes y modernos. Eh, ...también los eh, en, la, en el anillo se van a cambiar todas las butacas... ...y se va a descentar todo, en fin... ...va a haber una profunda reestructuración. O sea, tendremos un estadio de primera. Ya tenemos un estadio de primera... <risa> ...pero va a ser eh, bueno, acorde a los tiempos... Claro, ...hay que ir mejorándolo, para, claro. Y habló del centenario, de la celebración del centenario... Sí, dijo que va a haber multitud de eventos... Eh, ...que con el abono todos esos eventos van a entrar... ...y bueno, lanzó eh, bueno un llamamiento a la afición... ...que para seguir creciendo... Eh, él se marca el objetivo de como mínimo tener 20.000 abonados y que los muchísimos eventos que va a haber a lo largo de la temporada por el centenario van a ir dentro, eso es lo que yo quise entender, dentro de ese abono ¿no? que, que el aficionado va va a poder comprar. O sea que, bueno, se aventura un año bonito, ¿eh? se aventura un año... Eh, eh. Muy emocionante, primera división, centenario, mejoras del estadio, bueno, yo y, creo que todo... Y objetivo Europa, que lo confirmó, bueno. lo con, no, lo confirmó Braganich no, en no, no, la no, no, rueda de prensa, no, como ya se mostró, se como mostró ya, cauto. Se, no, como ya suponíamos, ni Francisco ni Braganich, le hicieron mucha gracia las palabras de y Jorge, Jorge Coqui Raffo, claro. el director mm, del fútbol base de leche, y Braganich dijo, dijo antes de que me preguntéis por las <risas> palabras de Raffo, voy a contestaros yo, y dijo... Eh, rafa es así de valiente y de, y de de soñador no de soñador y dijo eh, y eso es porque el propietario refiriéndose a él también lo es pero vamos a ser cautos vamos a mantener la calma primer objetivo asentar las bases del club es decir, permanencia, seguir en primero uh -huh. y luego dijo, pues eso, que soñar es gratis. Pero vamos, que yo sabía que la respuesta de Bragarniq iba a ser esa, esa ¿no? lógicamente. Bueno, eh, sabemos que sois profesionales también de primera. No alentáis, sino que informáis <risa> eh, sobre lo que es la realidad. Eh, lo digo por lo de Mbappé, ¿no? Mbappé, <risa> Mbappé. Mbappé. vaya bufetada le ha dado al Madrid. A todos los periodistas también, ¿eh? eh sí, porque daban eh, todos por hecho que, que firmaba por el Madrid. Bien, eh, pero vayamos, José Antonio, a la fiesta, porque la afición... Eh, habló, habló no solo en el estadio, eh, sino en las redes sociales. ¿Fue mágico ese momento? Fue una fiesta muy bonita y, y muy emotiva, ¿no, Ross? Porque los jugadores eh, saltaron al césped después de acabar el partido con camisetas eh, pues, históricas, ¿no? Eh, nuevos diseños eh, de la década de los 60, que, por cierto, el club los ha puesto a la, venda, a la venta a través de su tienda online, eh, la camiseta con la que el Elche jugó la final de Copa de 1969 contra el Athletic Club de Bilbao. Y, y la verdad es que fue muy emotivo porque tuvimos música en directo, eh, el pionista también tocando el piano en directo, eh, después la afición eh, se sumó para cantar eh, ese Aromas Ilicitanos y, y fue un momento muy especial. Yo lo vivía a través de la radio con el sonido que nos iba enviando Paco y también Adrián Egea y la verdad es que fue muy emotivo. Así que si te parece, Rosara, luego escuchamos sí. esa pieza. no Bueno, Porque quería cerrar con esa pieza. bueno bonita. Y también quería rescatar una, una crónica que el gran periodista Fernando Onega Eh, ...realizó a una radio nacional hablando de, de Elche... ...y eso que había perdido contra el Celta... ...hablando del, el, del Elche, mm. Club de Fútbol... ...y de la ciudad de Elche la pasada semana... ...porque claro, también coincidió con el, el aniversario del Misteri... Y, ...y la apertura de sus museos, que son importantes... ...luego hablaremos, que, que he querido rescatar esa crónica... ...pero ahora sí que es verdad mm. que el Aromas Helicitanos... ...fue un momento cumbre con ese tenor, que es Manuel Guinot... ...que fue y es el mestre de capella... ...adjunto de, del Misteri... ...ha sido y, y en muchas ocasiones el San Juan... ...y nos cantó el aroma Ylicitanos... Mm. ...y al piano... ...al piano bajo. estuvo Francisco José García Verdú... ...que la verdad es que es uno de los pianistas... ...más importantes que tenemos en el país... ...muy joven, creo que tiene 22 o 23 mm. años... Y la verdad es que bueno sonaron de maravilla y fue la guinda no para el, el, el, el, la fiesta final no de la permanencia con la victoria los 17.000 se quedaron los jugadores repartiendo balones y bufandas dando la vuelta de honor uh -huh. y luego pues todo culminó con esa interpretación maravillosa Pues vamos con esa interpretación maravillosa para poner la guinda final a esta tertulia y que, por cierto, continuará la próxima semana con el trabajo que vamos a hacer porque habrá trabajo, habrá que preguntar a Francisco por las renovaciones, el mercado... A Francisco ya le vamos a preguntar poco porque se coge vacaciones. Se va, se, bueno, pero el 30 de mayo a, es eh, finaliza el plazo para algún fichaje... No, no, no. Es, eso es el 30 de junio. Ah, el 30 de los de junio. contratos de los jugadores son hasta el 30 de junio. O sea claro. que ellos tienen Pero bueno, que iremos sabiendo, lógicamente, con el paso de los días y de las semanas, las noticias sobre la plantilla. Y sobre todo haciendo balance. Tenemos una temporada sí, muy sí. intensa sí, que, sí, que, que también eh, contar. Sí, sí, contar vamos a tener capítulo. muchas muchas cosas que contar y desgranar. <ríe> bueno, pues vamos a recordar ese momento mágico que uh -huh. se vivió en el Estadio Martínez Valero gracias a... Ah, esa victoria del Elche, pues que hizo vibrar a toda la afición. Uh -huh. front no